...y a mostrar su solidaridad, ¿no?, con, con estos espacios que bien tan necesarios son en, en, en esta ciudad. Sí, sí, de ah. acuerdo. Es que Ricasco... Pues eso, ¿no?, eso sí. y comentarles eso, que, que, bueno, que la actitud la policía está siendo muy, muy muy muy chulesca. Eh, ahora mismo hay un policía señalándome eh, a mí. Sí. No sé si por hablar por teléfono, también antes eh, han tenido momentos muy, muy bruscos y eso que, que la violencia del del Estado parece estar ahí para, para salvaguardar eh, la propiedad de los especuladores y que además pues, lo hacen con mucha con mucha cochinada, con, cortando la vida de un peo para nada. Muy bien, pues nada, hay que hay que dicho. Es que Ricardo, vale, compa. Bueno, soy, ¿eh? Venga, ah, y otra cosa. Vay, vay, vay, San, sí, dime. Vay, <ríe> Ricardo. Que ya que estamos eh, con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 You get on my bare belly, my friend